El destino y de la fábrica de hielo. El olvido. Encuentros cercanos. Es hora de Que hoy va a hablar aquí en la Rosa Os Ventos de algo que sucedió hace 500 años, la primera vuelta al mundo, en barco. Y se ha publicado un libro al respecto, un libro que trata de. Meternos en esas fechas En lo que ocurrió en esos barcos Y un personaje fundamental el cano. La obra se titula Poniente Lo ha publicado en la esfera de los libros Y su autor está con nosotros Su autor es Albert Vázquez Albert, muy buenos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? 500 años han pasado, fíjate en los tiempos actuales, eh, parece que estamos muy tecnificados. Yo dudo que se encontrara gente para llenar esos barcos, ¿eh? 500 años después eh, se abrimos eh, mucho más, eh, pero tenemos mucho menos valor. <risa> en, aquella, en aquella época también les costó un poquito encontrar gente con valor suficiente para ir a lo desconocido, porque en realidad iban a lo desconocido, ¿no? Eh... Un viaje de estas características es algo importante entonces y lo sería hoy también. Algunos se preguntarán, pero bueno, ¿quién dio la primera vuelta al mundo? ¿Magallanes o Elcano? ¿Los dos? Eh, En Poniente tú cuentas un poquito cómo fue el asunto, pero es importante eh, recopilar un poquito lo que fue la historia, porque fueron varios años de misión, y bueno, pues eh, fue el primero capitán a Magallanes, eh, pero la Vuelta al Mundo la certificó y la dio finalmente un marinero vasco, el Cano. Eso es. Eh, Magallanes fallece en mitad de la expedición, que dura en total tres años, eh, y el Cano es quien... Eh, ...capitanea la, la, la circunvalación, la vuelta al mundo... ...hay que dejar muy claro que eh, Magallanes en ningún momento... ...pretende dar la vuelta al mundo, pretende llegar a las Molucas... ...a través de una nueva ruta que rode, eh, rodearía el, el sur de América... ...es decir, atravesarán el estrecho de Magallanes... ...lo descubrirán, eh, cruzarán el, el océano Pacífico y llegarán a las Molucas... ...y el plan inicial de Magallanes es regresar por el mismo camino... Solo cuando Magallanes fallece es cuando El Cano toma la decisión genial eh, en aquel momento de continuar viaje y eh, regresar por África. Regresar a Europa por, por, por la ruta eh, que va hacia el poniente, es decir, siempre hacia el, hacia el oeste. ¿Cómo era, eh, Albert, cómo era El Cano? ¿Qué podemos decir para describir a un personaje que es riquísimo en todos los aspectos? Eh, no tenemos excesiva información sobre su forma de ser personal, pero la poca que tenemos nos hace pensar que es un hombre eh, que re responde al estereotipo del vasco, no o sobre todo el guipuzcuano, porque le era guipuzcuano. Un hombre parco en palabras, un hombre eh, serio, un hombre dialogante con sus hombres, muy diferente de magallanes que es, que es, tiene un carácter mucho más eh, extrovertido y también mucho más tiránico, ¿no? de más pone lo que él lo que él dice y ya está, ¿no? El cano es, es de otra forma, es un hombre más tranquilo, más afable, más dialogante, más escueto, más tranquilo, pues es así. Tú has escrito otros eh, libros antes, eh, siempre eh, la historia es una cosa importante en tu trayectoria, medio hombre, eh, sobre la figura de plaza en Delezo, sí. también escribiste muerte en el hielo, el adelantado Juan eh, de Oñate, eh, pero este es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, no de la historia de España, pero aquí sale muy bien parada la historia de España, hay que recuperar un poquito el nombre y este hecho es importante para destacarlo. Sin la menor duda, yo eh, digo que esta es una de las grandes aventuras de la historia de la humanidad, no de España, de la humanidad. A mí solo se me ocurre una, una, un evento un, que está a la altura de, de, la, de la Vuelta al Mundo del Cano y de sus hombres en la victoria, y es la llegada a la luna, ¿no? Sí. Ahí están esos dos, esos dos momentos de la historia, pues más o menos a la par, ¿no? Y, y ya está, y los demás van por detrás. Es importantísimo lo que hicieron Es importante destacar eh, y señalar ¿no? Algunos se preguntan ¿Fue una gesta portuguesa? ¿Fue una gesta española? Eh, pues eh, la culminó eh, un marino español, ¿no? Fue una gesta española eh, De principio a fin eh, la, la expedición eh, Es una expedición española Eh, no, no sé por qué hay tanta, tanta tanta discordia en torno a esto, no no cabe la menor duda. es una es, es, Están bajo el reinado de Carlos I y, y las NAOS parten de la expedición parte de Sevilla y posteriormente de San Sanlúcar de Barrameda, es, eh, de capital español, de tripulaciones españolas y todos son españoles. Magallanes es portugués. Pero es un portugués, entre comillas, nacionalizado, como uh -huh. lo son otros muchos portugueses que, que van a bordo completando las tripulaciones, porque hay gente de muchas partes. Pero todos eh, van bajo la bandera española, no, no, no hay la menor duda, es una, es una expedición española. Hablando de tripulaciones, ¿cómo eran las personas que se encontraban en ese barco del cano? Pues eh, había gente muy diferente, desde nobles y, y oficiales de mar eh, hasta la marinería, que es pues la, los que realmente hacían que las, que las naves funcionaran, ¿no? También había niños, eh, algo que sorprende mucho a la gente, ¿no? Que hubiese niños embarcados, pero esto ha sido, es algo muy habitual en, en la historia de la navegación española y, y mundial, ¿no? Que existan niños embarcados como grumetes, como pajes en trabajos Eh, y van ascendiendo con el paso del tiempo mm, hay gente muy, muy muy diferente e incluso eh, aunque son naos mercantes hay hay artilleros para poder defender la el, los barcos en caso de ataque mm, incluso hay gente que no que no que está puesto en puestos de, de, de oficial no son gente de mar que está allí por, por, por otros motivos, pues porque es un enviado del rey, o porque es un noble que se lo ha robado no sé quién. Son eh, tripulaciones muy diversas que conviven en espacios minúsculos, porque las naos son espacios minúsculos. No sé si la gente se, es capaz de, de imaginar... Eh, sí, el y, tamaño y nos de... imaginamos que es algo inmenso y no, no, no es tanto, ¿no? No, no, no, es algo pequeño y en, en, en, en, hay, hay, hay, hay por ahí una una réplica de la nueva Victoria que se puede ver en fotografías, en vídeos, en internet. Ahora mismo está en, en Sevilla, creo. Uh -huh. Y es minúscula. Ya iban 40, 50, 60 personas. Todas en cubierta, ¿eh? Porque las bodegas van llenas. Tanto a la ida como a la vuelta van llenas. Las bodegas son para transportar cosas. Son más mercantes. entonces Todo esto, el mundo va en cubierta allí, a pelotonado. Y este viaje no fue cosa de unos días, unas semanas, ¿eh? Duró... ¿Meses duró años? Tres años duró. La victoria tarda tres años desde que parto hasta que regresa. Van recalando en diferentes sitios, eh, en la costa sudamericana, eh, en las islas del Pacífico, en el Índico, etc. Pero, pero sí, sí, tiran tres años. ¿Cuándo llegó el cano a su destino era consciente de la gesta que había hecho? Sí, sin la menor duda. Ellos no tienen en ningún momento tienen duda de qué es lo que están haciendo. Eh, a pesar de la cadencia de medios que para nosotros sería asombrosa estos hombres conocen muy bien la mar y conocen muy bien el mundo ellos no tienen ninguna duda, por ejemplo de la esfericidad del mundo uh -huh. eh, no, no suponen ningún problema, ni, ni siquiera es una sorpresa para ellos que el mundo sea redondo no, ya, ya lo saben, lo saben simplemente lo, lo comprueban empíricamente ¿no? Hemos, hemos dado la vuelta al mundo y además sucede una cosa muy curiosa, ellos Eh, ganan un día como, va, como como van navegando en la dirección del sol el sol pasa sobre sus cabezas una vez menos que las personas que pudiesen haberse quedado en Sevilla ¿no? y se dan cuenta de eso, es decir no, no, no son tontos, eh, se dan cuenta de que para eh, que ellos han vivido un día menos, el sol ha pasado sobre lo alto de sus cabezas una vez menos que el resto de, de personas del mundo Estos días se está recuperando muchos hechos, se están efectuando muchos eh, actos, se está conmemorando el medio milenio de esta gesta gesta. Eh, ¿Cómo piensas que se está llevando a cabo eh, las eh, ceremonias, eh, la recuperación de los hechos? ¿Se está recuperando la historia? Bueno, pues eh, entiendo que sí. A, a mí me parece, todo lo que sea impulsar eh, el conocimiento de nuestra historia a mí me parece bien. ...me parece fantástico... ...hecho de menos si acaso... ...pues que desde... ...desde departamentos culturales... o ...desde el Ministerio de Cultura... ...se trabajase más a fondo este tema... ...porque se lo está trabajando básicamente la Armada... ...me parece muy bien... ¿eh? ...y hacen un esfuerzo encomiable... ...y el trabajo es fantástico... ¿no? ...pero también desde lo cultural... ...debería a mi juicio de haber... ...un impulso más más, más importante... ...porque ese es un tema ya cultural... ¿no? ...que trascienda a lo puramente naval... Y sí creo que podemos contribuir, contribuir todos a que se narre, a que se cuente bien esta historia, porque todavía hay muchas lagunas, todavía hay, muchas, eh, todavía hay gente que dice, no, fue Portugal, no, no fue Portugal. Sí, sí. Eh, esas cosas hay que explicarlas con detalle, con tranquilidad, con sosiego y, con, y también con, con, con cierta emoción. Porque, oye, para una, para una vez en la vida que hacemos algo bien desde el principio hasta el final, pues hay que contarlo, hombre. Es una gesta inmensa poniente tu novela, es una novela extraordinariamente documentada. ¿Cómo ha sido el proceso de realización de esta auténtica gesta que es situarte en cómo era el mundo hace 500 años? El mundo eh, físico, la tierra y el mar. Pues ha sido, primero he leído toda la información y toda la documentación disponible, la he consultado toda y luego un gran ejercicio, pues de empatía, ¿no? De ponerme en la piel de estas gentes que están llegando a lugares eh, completamente diferentes o a sea, como son hoy en día. Por ejemplo, cuando llegan a, a, a, a la actual Buenos Aires, la Río de la Plata, allí no hay nadie, literalmente, más que unos cuantos caníbales que se encuentran por ahí, unas tribus de, de caníbales. Eh, en la Patagonia, por lo tanto, no hay nadie. Eh, son áreas que, que todavía están por, por, por descubrir, por colonizar, por... Por todo, ¿no? Entonces eh, hay que hacer un ejercicio pues, de imaginación y de empatía y de ponerse en el lugar de aquellos hombres para pensar aquello, ¿no? El estrecho de Magallanes, sin, sin ir más lejos, es, es enorme, tiene casi 600 kilómetros de lado a lado y no hay nadie, no hay nadie. Eh, la soledad que tienen que sentir es inmensa y eso hay que imaginarlo y hay que tratar de expresarlo con palabras para que la gente lo comprenda y además es importante señalar que el cano el gran protagonista de tu libro eh, era de un lugar muy cerquita a tu tierra, ¿no Albert? sí señor, era de un pueblo pesquero de Guipúzcoa que se llama Quetaria está relativamente cerca de donde yo vivo y después de poniendo tu último libro que eh, ¿te sumergerás más en la historia? ¿habrá nuevos eh, trabajos? sí, sin duda va a haber nuevos trabajos con muchas ganas de escribir una novela que esa es una, la novela del cano es una novela de hombres, pues porque las tripulaciones están compuestas de hombres y tengo ganas de, de, de escribir también sobre mujeres, ¿no? que la historia de España está está repleta de mujeres interesantísimas sobre las, las que tenemos que, que, que narrar, que escribir. Alber Vázquez, el autor de Poniente El Libro. Alber, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.